...va a ser de mucha utilidad, va a ser de mucha productividad... ...para toda la comunidad educativa. Nos hemos organizado con los directores... ...los directores vamos a dar cursos, talleres en las limitantes... ...que tiene todavía algunos maestros y maestras... ...en el proceso pedagógico curricular... ...más que todo lo que va a ser el fortalecimiento de la lectura... ...escritura, matemáticas y ciencias naturales en un nivel primario... ...y el uso de los CUAS en un nivel secundario. Eso se ha organizado hoy... ...tenemos a las 3 de la tarde... ...la reunión con nuestros... Eh nuestras autoridades departamentales de la Dirección Departamental de Santa Cruz y todos los responsables directores de estas unidades educativas que bueno, están dentro de una misma infraestructura. El fortalecimiento este será para los maestros, ¿no? Es para todos los maestros, maestras plantel administrativo y también para el director. Esto va, conlleva a poder tener un objetivo muy común que seguramente al retorno nuevamente a nuestras labores educativas con, las, con los estudiantes, vamos a tener que utilizar y presentar un producto final. ¿Esa semana cómo será ah, recuperada para los alumnos? Bueno, nosotros estamos organizando por aquello, estamos entrando en una organización en las cuales eh, respecta a, esta a este fortalecimiento, no solamente reiteramos profesores, sino que también plantel administrativo, padres de familia y estudiantes en general.